Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Okay, ya tienen ahí Salmo 31. ¿Sí? Okay. Vamos a sí, síganme ahí con su vista en el Salmo 31. Yo les he dicho, hagan de este salmo suyo, es más se lo pueden aprender de memoria. Salmo 31. Y dice, en ti, oh Señor, he confiado ¿Lo puedes declarar eso hoy? Es que yo cada vez que lo leo, o sea ¡Pum! Me pega Y me, y me confronta esta palabra, ¿no? Y ni siquiera estoy empezando la predicación, ¿no? Pero me confronta el, el empezar a leer En ti, oh Señor, he confiado Hijo uh, No sea yo confundido jamás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 Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Wow ¡Qué fuerte está eso! ¿eh? Anoche lo leí, ¿no? no lo vi, hoy lo estoy viendo. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Dios, no permitas que caigamos en vanidades ilusorias, Señor. ¿no? Mas yo en el Señor he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. ¡Aviva México! ¡Aviva México! Amor. ¿No dice aquí?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 Muchas veces te sientes que estás a la orilla y dices, oh, ya no sé ni qué hacer. ¿Sabes qué? Cuando confías en Dios, Él te pone en un lugar espacioso y puedes pararte confiadamente. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. ¿Estás en angustia? Ten mis, clama, ten misericordia de mí. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo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 he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como vaso quebrantado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e irían quitarme la vida, mas yo en ti confío oh Señor, digo tú eres mi Dios yo te, yo te pido que repitas conmigo tú eres mi Dios mas yo en ti confío, vamos repítelo, mas yo en ti confío oh Señor, tú eres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 Porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en Ciudad Fortificada. ¿Tú puedes decir eso? Puedes decir, bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en Ciudad Fortificada. Mira, oh, con este versículo podemos hablar toda, toda la conferencia de hoy. Ciudad Fortificada, ¿qué significa eso? Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, ¿tenías duda que si Dios te escuchaba? Pues aquí lo dice, tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, amada al Señor Todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda el Señor Y paga abundantemente al que procede con soberbia Esforzados todos vosotros los que esperáis en el Señor Y tome aliento vuestro corazón Tome aliento vuestro corazón Mira, yo no sé, pero a mí esto me, me, me, me pone los pelos de punta Y no por miedo Sino por expectación De lo que Dios va a hacer ¿Estás listo para terminar este tema? Yo quise volver a leer otra vez Este Salmo Porque es poderoso en sí mismo en sí mismo es poderoso Y mira, brevemente voy a hacer una, un repaso de lo que vimos O sea, vimos que cuando tú tienes la confianza De que el Señor Jesús te amó Y se entregó por ti Entonces tus tiempos están en esas manos Que fueron clavadas en la cruz ¿Entiendes eso? Cuando tú dices en tus manos están mis tiempos Mira, tienes que ver las manos de Jesús Esas manos traspasadas Y ahí estás Y el efecto de saber esto, yo les dije que son siete cosas que forman en nosotros, que obtenemos de esta frase, en tus manos están mis tiempos. Vimos, eh, hace quince días vimos que Él formará en nosotros esta expresión de en tus manos, forma en nosotros un sentido de cercanía con Dios. Número dos, es una respuesta para rechazar las tentaciones, ¿recuerdan eso? Eso lo vimos la semana pasada Y, y esto también En tus manos están mis tiempos Te sostiene contra el miedo con, de, de los hombres De lo que los hombres puedan decir de ti ¿Si ¿Sí recuerdan? El día de hoy Si el Señor nos permite Vamos a terminar este tema Y vamos a ver que Cuando tú haces vida En ti esa palabra En tus manos están mis tiempos Entonces es una cura Para la aflicción presente Es una cura para la aflicción presente Mira, yo no sé si tú el día de hoy tengas una aflicción Pero hay gente que tiene aflicciones Y el decir En tus manos están mis tiempos Es una cura para tu aflicción presente Punto número cuatro Es una cura para la aflicción presente Mira, Señor, si mis tiempos están en tu mano Yo he puesto, escúchame bien, yo he puesto mi cuidado sobre ti, y confío en ti, y no tengo miedo. ¿Por qué mujeres se afligen por los asuntos? ¿Por qué les hablo a las mujeres? Porque es un hábito, al parecer es un hábito en las mujeres afligirse, o no hombres, Los que estamos casados, ¿por qué te afliges, mujer? Es que no me... Sí o no, mujeres, ¿a poco no? Sean sinceras, claro que se afligen, así son ustedes, o sea, no sé por qué, pero están afligidas. ¿Por qué te afliges si tus tiempos están en manos de Dios? Mujeres, si Él ha tomado a su cargo lo tuyo. ¿Qué motivo tienes para estar ansiosa? Pónganse los cascos. ¡Tunga, ahí les va! Ahí van las pedradas. ¿Qué motivo tienes para estar ansiosa si tú has dicho, si tú puedes decir sinceramente, en tus manos están mis tiempos? ¿De qué, te, qué ansiedad puede traer eso? Y hombres. Uh, no, espérame, César. Pausa. Hombres. ¿Por qué quieres interferir en los asuntos de Dios? Porque sabes que amemos muchos hombres que somos muy nerviosos e inquietos. Y también preocupones y nos encerramos, nos ensimismamos en nuestra preocupación y formamos fortaleza alrededor y nuestras esposas no pueden entrar porque estamos tan ensimismados en, en, en, en nuestra ansiedad y queremos buscarle la solución al asunto. Pero ¿sabes que Dios te está diciendo hoy, hombre, ¿están en mis manos tus tiempos? Si tu caso, hombre Está en la mano del Señor ¿Qué necesidad tienes Que estés entremetiéndote En los asuntos de Dios? O sea, ayudándole al Señor Mira, hombre Tal vez hoy estabas preocupado En esta mañana Y a lo mejor anoche Estabas angustiado Y tal vez hoy estás también acongojado Y a lo mejor mañana vas a estar peor, hombre Porque o te falta trabajo O no te alcanza el dinero para pagar tus cuentas Este Tienes a tu mujer aquí ansiosa y preocupada Y mañana a lo mejor vas a estar peor Pero les puedo hacer una pregunta Hombres y mujeres ¿Obtuvieron algún bien por angustiarse? ¿Obtuviste algo por angustiarte? Sí, si sí obtuviste algo, obtuviste una hernia y a tal, obtuviste este colitis, obtuviste no sé qué tantas cosas, estrés y demás, eso fue lo que obtuviste, pero recibiste lo que querías por estarte ¿Y recibiste lo que querías, no escúchame, hombre, ¿produjiste alguna, produjiste? Está bien dicho, si sí? produjiste alguna vez un solo peso por preocuparte o sea no les estoy diciendo que sean baquetones y que y que no hagan nada, que no trabajen, eh, por favor, porque luego digo no el pastor dijo que, que, que no te debo de preocupar, eh. no se vayan por ahí, no tienen que trabajar, tienen que ser diligentes, sí, sí, sí, verdad que sí señoras, oye eh, porque no, no aquí dice, es más, eh, yo bajo la predicación y, y ahí dice, escúchalo mujer, eh, por eso me, me tiro aquí a ver el fútbol y demás. Hay que estar ocupados Exactamente ¿Produjiste alguna vez Un solo peso Por preocuparte? No Más bien Ocúpate Es un negocio Que no es rentable Entonces tú me preguntarás Bueno entonces ¿Qué hago Cuando hay tiempos Problemáticos? ¿Qué hago cuando hay tiempos problemáticos? Cuando estoy pasando por problemas, no tengo el dinero. O sea, ¿qué, ¿qué hago? Y las mujeres, ¿y qué hago en vez de tronarme los dedos y comerme las uñas? La ventaja de que ahora se pueden poner uñas es de que no, no se ve que, que se las comen. O, o cada vez se las ponen más largas. Ahora, porque he visto unas así como de 10 centímetros ya que hay unas uñas. Y se las comen así. Y luego se las vuelven a poner otra vez. Es un buen negocio, ¿eh? No te comas las uñas, mujeres. Hombre, no, no te pierdas en eso. Mira, ¿sabes cuál es la solución cuando hay tiempos problemáticos? Acude a Él en cuya mano has confiado tu persona y tus tiempos. Eso es lo que tienes que hacer. Mira, te invito a que cuando tengas tiempos problemáticos, consultes, escúchame bien, consultes a la infinita sabiduría por medio de la oración. Oh, eso ya no me gustó. Lunes a las 10 de la noche... Miércoles a las ocho y media de la noche y viernes oración continua. Más aparte, tus tiempos de oración. Consulta la infinita sabiduría de Dios por medio de la oración. Consuélate, mujer, consuélate, hombre, con el amor infinito mediante la comunión con Dios. Esa es la solución. Escúchame, tienes que decirle al Señor lo que sientes. ¿Qué sientes? ¿Qué le temes? ¿A qué le temes? Mira, en vez de estarte preocupando Ten una comunión con él y empieza a hablar con él Y dile qué es lo que sientes Mira, es mejor 10 minutos de oración Que un año de estar ¿Sí o no? Nos pasamos demasiado tiempo angustiados y tratando de buscarle el hilo negro a la situación. Mira aquí el hilo negro, mira, no lo estoy descubriendo. Es una comunión con Dios, es una intimidad con Dios y es decirle a Él, ¿sabes qué? Mira, me siento así. Porque sentimos, ¿no? Y entregarnos a Él. Mira, aquel que espera en el Señor y pone su carga en Él, ¿sabes qué? Puede llevar una vida de reyes. Y no se conecten a riquezas y lujos y pantalla de 52 pulgadas, hombres. No, no, no, una vida. Es más, una vida mucho mejor que un rey. Porque eres hijo del rey y reposas en él. Si tú esperas en él. ¿No te gusta eso? O sea, te estoy dando una fórmula, te estoy dando... A mí me choca que el paso 1 y 3, 5 y 18 Yo era reversa y yo era para acá atrás Pero te estoy dando un, un motivo pa, pa, Para que te pongas alegre y, y quites de tu vida Toda esa angustia Todo ese temor, hombre Todo ese temor, ahorita más adelante vamos a ver El temor a lo futuro, pero mira Si tú te angustias, no glorificas a Dios ¿Escuchaste? Hombres, no quiero que, que, que se volteen con sus esposas en sus casas No te angusties mujer, no glorificas a Dios No, no, no, no es señalar No le estoy dando armas a hombres para que se volteen con sus mujeres O mujeres para que se volteen con sus hombres No, pues ¿para qué te preocupas hijo? No, no, no, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer Pero no debes vivir en angustia No debes de, a, a vivir en temor porque entonces no estás glorificando a Dios Y sabes que el problema también es de que los demás ven Que realmente tú no crees que tu vida, que tus tiempos están en sus manos. Mira, cuando tú estás en angustia, cuando tú estás en preocupación, reduce tu poder de actuar sabiamente y cometes un montón de tonterías. ¿Cuántos han cometido tonterías? Yo he cometido tonterías y muchas veces por aprensivo, por angustiarme, por querer solucionar, por querer echarle la mano a Dios. Si podemos confiar plenamente en Dios es porque todo realmente está en su mano y sabes que vas a estar tranquilo, vamos a estar tranquilos y nuestra acción será correcta, será precisa, la razón será sabia. Cuando tú puedes descansar en tu Dios. El que deposita, mira nota esto, el que deposita su carga sobre el Señor, será fuerte para hacer o para sufrir lo requerido. ¿Escuchaste bien? O sea, yo no te estoy diciendo que no vas a tener problemas en tu vida, pero si tu confianza está puesta en el Señor... Tú vas a ser fuerte para resistirlo. Cuando tenemos angustia, cuando tenemos preocupación, no tenemos expectación. Cuando tú confías en Dios, cuando tú estás esperando en el Dios de tu salvación, como dice, como dice ese salmo, dice, alzar los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Dice alzaré los ojos a mis montes O sea hay una expectativa de lo que viene del Señor Y esa expectativa Es gozo en tu vida Cuando tú confías en Dios Estás expectante Dios ¿qué vas a hacer Y entonces en esa expectación El resultado es gozo en tu vida Es esta, ¿Y ¿Qué le pasa a este? Si tiene unas broncas tremendas Si tiene todo esto Y su rostro se ve como que wow Porque, ¿por qué estás así? porque yo estoy expectante de lo que mi Dios va a hacer yo estoy expectante mira, ¿a poco no? los que tenemos hijos o sea, si, si, si viene un día de vacaciones para nuestros hijos están expectantes, ¿no? Y están expectantes y llega el día de vacaciones llega el puente y se te pasa así bien rápido y ya así como que ni lo disfrutas tanto, ¿no? hasta no dices qué rápido se pasó Las vacaciones, ¿no? Aquellos así cuando con tanto estás esperando todo el año para tus vacaciones, para tus tus tu semana, tus quince días de vacaciones, y estás esperando, expectante, y sí voy a hacer. Y total llegan tus vacaciones y ya a la vuelta de la hoja tienes que regresar a trabajar. ¿Qué es mejor? ¿Eso ese tiempo de vacaciones o toda la expectación porque ya van a venir las vacaciones? Hasta te estimula, ¿no? O sea, wow, ya va a llegar, ¿no? Y el último día que, que vas a estar ya está así, ya quiero que caiga, ya quiero que caiga, porque ya me quiero ir. Bueno, a mí me pasa así, ¿no? Yo quiero ir de vacaciones, ¿no? Pero la expectación, nosotros experimentamos un mayor placer cuando esperamos algo que cuando ya lo recibimos. Si creemos que todos nuestros tiempos están en la mano de Dios, esperaremos, escúchame bien, esperaremos grandes cosas de nuestro Padre Celestial no menos ¿eh? no menos no sé si a ti te anima eso yo estoy hablando de gozo estoy hablando de expectación pero mira si tus tiempos están en sus manos no vamos a, vamos a esperar grandes cosas créeme que Dios no es pichicato Dios no te da las cosas a cuenta gotas pero Él requiere tu fe escúchame tu necesidad no mueve a Dios lo que mueve a Dios es tu fe Así que cambia tu manera de orar uy, uy, uy, uy, Tú sabes Dios que Dios yo sé Yo confío en ti Mis tiempos están en tus manos Señor Mi vida está en tus manos Señor Yo no sé qué viene adelante Pero yo sé que tú vienes conmigo Porque tus manos Mi ayer estuvo en tus manos Mi hoy estuvo en tus manos Mi mañana está en tus manos oh, Puedo andar Expectante de lo que mi Dios va a hacer Y eso mueve a Dios Tu fe en Él Mira, si te encuentras en una dificultad en tu vida, puedes decir, puedes decirte a ti mismo Y hasta aquí lo subrayé con amarillo Voy a ver ahora las maravillas de Dios Escúchame, tú tienes que cuando estás en medio de un problema, de una dificultad Tú tienes que decir, voy a ver ahora las maravillas de Dios Y voy a comprobar otra vez cuán ciertamente Él me libra y porque yo confío en Él Escúchame, en vez de estar ahí bue, bue, llorando y demás y todo Debes de decirte, estoy en esta dificultad, estoy en este problema Mas yo hoy voy a ver la mano de mi Señor librándome Mira, es mejor confiar, lo dice la palabra Es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en el hombre Hasta dice ahí la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre ¿No lo dice ahí? Si tienes algún problema con el copyright, ahí Ponte en oración Así dice la palabra Mejor es confiar en Él Mira, es un gozo que vale millones Que vale mundos el ser conducido A ese lugar donde nadie Sino más que el Señor puede ayudarte Y luego vas a poder ver esa mano poderosa Sacándote de la red ¿No lo dice el Salmo que acabamos de leer? el gozo que debe de haber en tu vida escúchame, si no hay gozo en tu vida yo te pido que reflexiones en lo que estamos hablando hoy si no hay gozo en tu vida tienes que ponerte a meterte con el Señor porque el gozo radica principalmente en el hecho de que tú estás seguro de que se trata del Señor y estás seguro de que Él está cerca de ti ya lo vimos el primer domingo cuando tú entiendes esto Cuando tú entiendes que la mano de Dios, tú estás en la mano de Dios. Pero también su brazo poderoso está por ti. Cuando Él mete su brazo poderoso por ti. Entonces te puedes gloriar en medio de la tribulación. Y puedes estar en el más grande problema en tu vida. Y tú puedes estar. Cristo, Cristo de mi vida. Tú eres mi... A... Me salí de tono. Tú eres mi alegría de mi corazón. ¿No te estábamos cantando eso? Por eso me, por eso me, me paré de ahí, de la consola y... A ver, brinquen, a ver, hagan, muévanse para acá. Estamos cantando... Cristo, Cristo, baby. Tú eres mi alegría. Oh, na, na, na, na. O sea... ¿Por qué no recibimos... Porque ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo Es más, ni lo creemos Por eso les decía yo el domingo pasado El diablo cree más que nosotros Dice la palabra, el diablo cree y tiembla Cuando tú entras en ese conocimiento Cuando tú entras en esa realidad de gozo en Dios Oh mira Puedes moverte en medio de los problemas, en medio de la tribulación ¿Acaso esto no es una cura para la aflicción? ¿Acaso esto no es una cura para la ansiedad? Que tú puedes Soltar tus tiempos Soltar tu vida al Señor Dime, ¿no es una cura? Mira, llévatelo ahí de receta Te lo firmo Doctor César Sosa Tómese Diariamente Ese es el cuarto punto Un remedio para la angustia presente El es vivir en gozo El vivir en la certeza de que el, nuestro Señor Nos tiene en sus manos En tus manos están mis tiempos En quinto lugar Cuando tú tienes una firme convicción de esta verdad De que en tus manos están mis tiempos Sabes que es un tiro de gracia ¡Pum! Un tiro de gracia ¡Pum! Para tus futuros temores Mira, hay mucha gente que vive con Temores futuros ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con México? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora la crisis? ¿Y ya subió? ¿Y ya bajó? ¿Y ya esto? ¿Y ya lo otro? ¿Y ahora esto? ¿Y lo otro? y tienen, O sea, ni siquiera le está pasando nada y ya se están preocupando por lo que viene. Espero que no haya nadie aquí así. Es un tiro de gracia para futuros temores. En tu mano están mis tiempos. ¿Deseas saber qué te va a suceder en un corto tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos desean saber? ¿Qué les va a suceder en un corto tiempo? Pues no se los voy a decir, porque no debes de saber lo que viene en el futuro. Todo el mundo quiere atisbar y quiere ver y quiere, quiere ver la, la, las hojas de, del libro futuro a ver qué va a pasar. Y tanto así que inclusive hay hijos de Dios que inclusive consultan horóscopos y le mandan al 33 no sé qué a mira, a mira, mándame por favor. Y se ponen a ver aquel que dicen, y ahora Virgo, y ahora esto, y ahora el otro. Y ahora hay un programa en la noche ahí donde sale un cuate ahí que es que no sé qué rollo y que le, le mandas dos, tres cosas y ya te dice toda tu vida. Y la gente está ahí en la noche pegada al televisor, o sea, viendo a este cuate para que les diga su futuro. Yo te voy a decir una cosa, tú puedes estar seguro. Y yo estoy seguro que no va a suceder nada De lo que te es predecido de esta forma Entonces yo te invito a que no gastes el dinero Si te estás ansioso, si estás preocupado Mira, deja ese tipo de cosas No son de Dios Mira, muchas personas están dispuestas a pagar Grandes cantidades de dinero Para conocer el futuro Y por ahí andas un, un libro secular, que, que yo estaba escuchando la reseña y está muy muy muy interesante. O sea, acerca de todos los gobernantes en las naciones y de nuestro país y gente de poder. O sea, que ha estado consultando brujos y, y, y todo este tipo de cosas. No recuerdo cómo se llama el libro, creo que se llama... Los brujos del poder. O sea, y tú, tú puedas ver ahí como gente poderosa ha estado consultando, ¿no? por eso tenemos que orar por nuestra nación porque inclusive las, nuestras gentes que están en, en, en poder que están en eminencia que están en autoridad están haciendo este tipo de cosas ¿sabes qué? nosotros tenemos que contrarrestar eso gracias por, por el tip pero mira realmente si nosotros fuésemos sabios quisiéramos que nuestro futuro fuera ocultado porque ¿sabes qué? no quisieras conocerlo porque tal Conocimiento no te llevaría a nada útil Mira, el presente es todo lo que necesitamos Tener delante de nosotros Haz tú tu obra en su día Y ¿sabes qué? Pon el mañana en Dios Mis tiempos están en tu mano, Señor mis tiempos están en tu mano Señor y sabes qué, mi futuro está asegurado tiempos aquí dice mis tiempos están en tus manos supone un cambio para ti hay gente que le tiene miedo, pavor, terror a los cambios ¿Y sabes qué? Dios está trayendo un cambio Dios está trayendo un cambio en la iglesia Dios está trayendo un cambio en la forma de hacer las cosas Dios está trayendo cosas nuevas Y hay gente que se enconcha porque le teme al cambio Porque todo cambio representa dejar cosas y poner cosas Pero lo que, el problema no son los cambios que vienen a tu alrededor Aquí el asunto es que tu confianza está puesta en alguien que no cambia Que es inmutable Entonces, si Dios no cambia, ¿qué importan los cambios que vengan a mi vida? Si yo estoy en Él y mis tiempos de cambio están en su mano, yo no tengo miedo al futuro porque Él lo tiene en su mano. Escúchame, nada va a ocurrir. Si tú pones la confianza en Dios, en mis tiempos están tus manos, Señor, yo estoy en tus manos. Mira, no te va a pasar nada sin que el Señor lo permita. Él no va a permitir. Algo que, que sea en detrimento a tu vida Por ejemplo, hay gente que dice Oh, me gustaría saber si me voy a morir pronto Y hay gente que dice Yo ya me quiero morir Mira Yo te voy a pedir que no albergues ningún deseo de dirección ¿Sabes qué? Cuando tu tiempo o mi tiempo sea de morir Nos va a llegar Y mientras llega Mis tiempos están en tus manos, Señor La mejor manera de vivir por encima de todo miedo a la muerte, es morir cada mañana antes de que abandones tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí. El apóstol Pablo decía, cada día muero. La mejor forma. De evitar el miedo al futuro De evitar el miedo a la muerte A lo que va a venir que esa, ¿Y, y qué habrá más allá y más acá? ¿Habrá por allá un, un... ¿Qué será? ¿Dormiremos? Mira, yo no sé si voy a dormir Yo no sé si voy a despertar en su gloria Yo no. Mira, lo que yo sé es que Mis tiempos están en sus manos Y que Él va a ser lo mejor para mí Pero el mejor remedio es que mueras tú cada día que te levantas, digas, Señor, hoy muero a mí, Señor, y vivo para ti, Señor. En tus manos están mis tiempos. Si tú puedes hacer eso diario, mira, tu vida va a estar llena, plena de gozo. No le vas a tener miedo a lo que viene. Mira, no tiembles porque tal vez no llegue a ocurrir nunca aquello que temes. ¿Sabes que algunos de nosotros, inclusive a lo mejor, no podríamos morir? ¿Sabías eso? ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Primera de Corintios 15, 51 y 52, está hablando Pablo, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final, a la, a la final trompeta. ¿Qué quiere decir? Que si hoy viene el Señor Jesús Y nos lleva ¡Fum! ¿Nos morimos? Entonces algunos no moriremos Entonces ¿Qué te preocupas? Y si mueres Pues mueres en Cristo Y cuando suene la trompeta final ¡Fum! Te vas a levantar ¡Wow! Señor ¡Gloria a ti! Entonces ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Más bien si te preocupa Algo es que tienes que corregir algo en tu vida Tu confianza en dónde está puesta Algunos de nosotros podríamos estar vivos y permanecer en la venida del Señor Quien lo sabe, Él ya viene pronto Entonces la muerte, el futuro, no debe de preocuparte Pues está en sus manos Mujeres, ¿por qué se tienen que angustiar? Hombres, ¿de qué se tienen que preocupar? Pónganse a trabajar, hagan lo que tienen que hacer Paguen sus cuentas, organícese No se angustien en, mis, en tus manos están mis tiempos Número 6 Si tenemos una plena convicción De que nuestros tiempos están en su mano Es una razón Una superrazón razón de peso Para tener una vida consagrada a Él ¿Escuchaste lo que dije? Dios Si Dios ha tomado en sus manos mis asuntos... Escúchame bien, lee, eh, sígueme en esto. Si Dios ha tomado en sus manos mis asuntos, entonces es muy conveniente que yo asuma los asuntos que Él me asigne. Vea, te voy a poner un ejemplo. La reina Isabel, allá la la, la primera reina Isabel, no la segunda... Quería que uno, uno de sus comerciantes, eh, ahí de, que, que estaban en su corte de Londres, fuera a Holanda para vigilar sus intereses allá, los intereses de la reina. Pero este hombre era honesto y, y, y le dijo a la reina, le dijo, mira, ok, yo voy a obedecer tu, tus órdenes, pero, pero te recuerdo, reina, que, que, que el hecho de que yo me vaya, va a implicar la ruina de mi propio negocio, si yo me voy. ¿A poco no es una respuesta lógica, hombres? ¿No? ¿No todos diríamos así? Si yo te digo, Joel ¿Sabes que Te necesito aquí eh, Los miércoles en la oración y No lo estoy mentaneando, ¿eh? Te necesito aquí los miércoles en oración. Pero es que si yo dejo mi negocio, no sé si trabajas o tienes, bueno, si tienes un trabajo, o un empleo, tienes un negocio, pero si yo si yo pierdo una hora de, de, de mi negocio, si yo cierro una hora antes, porque obviamente tengo que salir una hora y media antes, media hora de camino, más la hora que voy a estar, no estoy perdiendo una hora y media. ¿Sabes qué contabilizo? ¿Y sabes qué pierdo? No, no, no. No, a la semana perder eso es imposible. Si apenas me alcanza... ¿No, hombres? ¿No pasa eso? Entonces la respuesta de la reina Le dijo a este hombre Si tú te ocupas de mis asuntos Yo me ocuparé de los tuyos Con tal promesa esta persona Se pudo separar de su negocio Pues la reina tenía bajo su poder Hacer más por un súbdito De lo que él podía hacer por sí mismo Ahora si esto pasó en la vida real Con una reina de carne y hueso O sea, ¿qué puedes esperar del rey de reyes Y señores, señores? Por eso yo les digo, vengan a orar, vengan a la reunión, vengan a esto, vengan al otro. No es que no puedo, es que tengo, es que, uh, es que, ah, es que y la esquizofrenia entra y dices, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Pues tú sabes que pues Dios no ve por tus asuntos. Porque ni siquiera puedes dedicarle un poquito a sus asuntos. Y no lo estoy regañando. Ni estoy enojada. Mira, el Señor te dice Yo voy a tomar tus asuntos en mi mano Y voy a vigilar que se hagan Mira, hace años una persona me dijo El tiempo que tú dedicas al Señor No es tiempo perdido El tiempo que tú inviertes en el Señor, tú piensas que estás perdiendo el tiempo, tú piensas que estás dejando cosas, tú piensas que estás desatendiendo cosas, pero cuando tú inviertes X tiempo para el Señor, para el servicio, para consagrarte al Señor, el Señor potencializa el demás tiempo joven, por ejemplo, no es que tengo que estudiar para mi examen, es que tengo que, es que tengo que, y, y es que está dificilicísimo, sí, sí, sí, mira, si tú vienes y oras una hora, sabes que el Señor va a abrir tus sentidos, va a abrir tu conocimiento, y mira, y esa hora que perdiste orando no va a ser la perdida, sino el Señor te va a dar más. Y entonces van a decir, órale, tú sí estudiaste, no, oré <risa> y estudié poquito también. <risa> Escúchame, el saber que Él tiene en, en, en, en sus manos mis tiempos, o sea, lo que provoca en mí es que yo me consagre a Él. Yo voy a tomar tus asuntos en mi mano y voy a vigilar que se hagan. ¿A poco, ¿a poco no sientes de inmediato que ese gozo que te da se convierte en un deleite para vivir y glorificar a tu Señor lleno de gracia? Y mira, muchos me pueden decir Es que tú tienes un llamado Tú tienes un llamado de pastor Sí, pero también tengo un trabajo ¿Y? O sea, yo voy y trabajo Y el tiempo que le dedico al Señor Mira, el Señor lo potencializa Hay veces que yo llego al trabajo, Señor Mira, desde que nos entregaron este local Esa semana que nos entregaron Y la semana pasada Estuvimos hasta el gorro de actividades. Salía yo del trabajo, o se veníamos a ver aquí para preparar este lugar para ustedes, que la luz estuviera bien, que los focos, que los que las cámaras, eh, que, que oh, gentilmente no, no, no, no nos obsequió Jorge, las cámaras, que las luces de la seguridad, que las chapas, que los candados, que un titipuchal de cosas. Y al día siguiente llegaba yo al trabajo en la mañana y así como que, a ver. Dios, vengo en blanco. O sea, ni siquiera me sentaba en la computadora y así como... Y luego que he estado leyendo muchos manuales en inglés y todo, de los aviones y demás, y analizando todo, problemáticas y todo, todo en inglés y todo así, así como que... blanco o sea, así. ¿Y sabes qué hice? Señor, tú sabes en qué he estado metido. No he estado metido en el cine, no he estado metido acá, he estado... Pues, eh, preparando este lugar Señor Que al final de cuentas pues, Es el lugar donde tú nos diste Para reunirnos Señor yo te doy gracias Porque ese tiempo Yo sé que no es tiempo Perdido ¿Y sabes qué pasó? De repente chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Y terminé más rápido Terminé más rápido Un análisis que tenía que hacer Lo terminé tan rápido Que hasta yo me quedé Órale hasta me sobró tiempo ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué vendo? <risa> Como el de los aguacates, ¿no? Y ahora qué vendo? Si te vendo todo, ¿y ahora qué vendo? No, no. Mira, yo te invito a que entres en esa dimensión de confianza en Dios. Si mis tiempos están en tus manos y si yo me at yo atiendo tus asuntos, Señor, yo sé que tú vas a ver mis asuntos. Mira, si tienes un negocio, o sea, los clientes van a venir. A lo mejor le has estado pedaleando para que vengan los clientes Y yo te invito a decirte cuánto tiempo le estás dedicando al servicio Una cosa es tu devocional personal Que oras y lees la palabra y todo Eso es una cosa Pero en servicio al Señor ¿Qué estás haciendo? No es tiempo perdido. Y cuando tú entregas tu vida y dices, mis tiempos están en tus manos, Señor, el tiempo que tú dedicas al Señor, el Señor potencializa el resto de tu tiempo. Y te bendice. No lo estás tirando al caño. El decir, mis tiempos están en tus manos es ser dejado en una libertad para servir al Señor plena. ¿Escuchaste? Una libertad plena. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú haces eso, mira, normalmente no nos comprometemos con las cosas de la iglesia porque empezamos a decir, "No, ¿y quién va a atender esto? ¿Y quién va a hacer lo otro?" Y, y no, y si yo me voy, ¿qué esto? ¿Y qué no? No pasa eso. Es que no puedo, es que esto y otro. Mira, yo te voy a invitar a que anotes ahí, y yo te lo voy a leer, pero anótalo. Isaías 61:5. Isaías 61:5. Fíjate lo que dice. Dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿No te gusta eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú te dedicas al Señor y tú dedicas tiempo al Señor y tú, oh, oh, que, que hay que salir a predicar, vamos a predicar. Pero tengo que estudiar el examen de matemáticas está cañón. Bueno, es que no lo dejes todo para un día para estudiar. Debiste haber estudiado desde antes. Pero bueno, dedica ese tiempo al Señor y el Señor va a bendecir tu inteligencia y vas a poder pasar ese examen. ¿Y qué dice aquí? Si tú tienes un negocio, dice y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿No te gusta eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que gente extraña a ti, se va a hacer cargo de tus asuntos. Beneficio tuyo. Extraños harán las faenas penosas por ti y te dejarán más aún en libertad para un servicio más elevado al Señor. Y continúa leyendo ahí en el versículo 6 Dice Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor Ministros de nuestro Dios Seréis llamados ¡Wow! Entonces esas personas van a trabajar por ti Y ellos te van a decir ¡Wow! Tú eres ministro de Dios Porque entre más te metes con Él Más la presencia de Dios Está contigo Entonces, no, no, yo, es que aquí hay bendición Yo quiero trabajar para Él Alguien te ha dicho, yo quiero trabajar para ti Y si te lo han dicho, gloria a Dios Pero hay personas que no, yo ni quiero trabajar con eso Además ni paga, es bien codo Dice la palabra, no retengas el salario eh, Aguas A mí me encanta eso En esta semana y media que estuvimos, mi esposa y yo, llenos de, de, de, de actividades aquí, de hacer y limpiar y un montón de cosas. Otro proyecto que tenía que entregar. Igual estaba yo así, Dios, híjole, qué pesado. Me estaba quedando dormido en el trabajo, de lo cansado que estaba. Y de repente dije, Dios, mira, Tú sabes que todo lo estoy haciendo por Ti, Señor. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Y mira, y si, y si no me crees, te invito a que vayas a la oficina conmigo y te voy a enseñar los, los correos. Me empezaron a llegar los correos de distintas personas de México, de aquí, de Guadalajara, de todo, y me empezaron a mandar la información que necesitaba. Lo único que hice fue a estructurarla. Y ya estuvo. Qué genio soy, ¿verdad? <risa> no, es la gracia de Dios. Alguien más va a apacentar las ovejas. Alguien más va a labrar mi tierra. Y entonces yo puedo entrar. Ah, oh, Señor, gracias. Y entonces puse ahí en la oficina. Aviva México, avívame. Cristo. Sí. Está el Señor de la limpieza. Oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Es y de los alegres, ¿verdad? Sí, Cristo de él. Claro. ¿Por qué no? Si se está cumpliendo Isaías para mí, ¿o a poco no? Es que así tiene que ser, de veras, si, si tú estás bautizado en, en agua de limón, te invito a que te bañes. La fe nos impulsa a vivir exentos de angustia para servir únicamente al Dios Todopoderoso. Liberados de la carga de las cosas terrenales Por el tierno cuidado de Dios para nosotros Entonces nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo Al Señor, a nuestro Dios Porque, ¿sabes que Él no nos ha hecho esclavos Nos ha hecho reyes y sacerdotes ¿No te gusta eso? ¡Cristo! Yo a mí me que, wow, o sea Mira, estoy seguro, queridos hermanos, amigos, conocidos, visitas, que si esta verdad de que en, en tus manos están mis tiempos satura plenamente tu vida, satura el, ese conocimiento de que tus tiempos están en las manos de Dios, va a ser de tu vida lo más grandioso que nunca antes ha sido tu vida. Yo te, yo te pregunto, ¿crees que la mano de Dios está obrando contigo y para ti? ¿Lo crees? Esta conexión, esta convicción da muchos ánimos al hombre. Y te lleva a un esfuerzo sostenido, sostenido, o sea, no empiezas a fluctuar en la fe, sino te lleva a un, a un crecimiento sostenido, a una gran fe. Y sabes que no vas a ser derrotado por la campaña que el diablo quiera hacer a tu alrededor, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros y hallaremos a nuestros enemigos. Por eso cantamos, está cayendo, y, y yo les hacía desde allá, está cayendo, tienes que decir, está cayendo, y ya se cayó, ¿por qué?, porque esta, esta fe, esta creencia, o sea, te hace ir de, de, de, de gloria en gloria. Mira, Dios nos va a fortalecer, pues nuestros tiempos están en su mano. Por lo tanto, a Él le vamos a servir de todo nuestro corazón. Y de con toda nuestra alma, estando plenamente convencidos de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Me dan diez minutos más? Quiero terminar el tema. Por último, punto número siete. Si tus tiempos están en la mano de Dios Aquí tenemos una seguridad para las futuras bendiciones Ahí sí para que veas, futuras bendiciones ¿Te gusta? No que me espere el futuro, sino futuras bendiciones Yo quiero lo que viene, yo quiero lo que viene Si Él, él cuida nuestros tiempos, Él va a cuidar nuestra eternidad ¿Escuchaste eso? Y lo cerró ahí aquí con el amarillo Quien cuida nuestros tiempos, cuidará nuestra eternidad. Yo te digo, ¿quién está cuidando tus tiempos? ¿El diablo, el temor, la duda, la angustia? ¿O es el Señor Todopoderoso? Mira, quien nos ha traído hasta este punto y ha obrado tan lleno de gracia para con nosotros, sabes que Él va a vigilar nuestra seguridad en todo el resto del camino. Mira, yo, yo veces, conozco dos, tres personas mayores que, que, que, que empiezan a decir... Oh, ¿qué va a ser de mis últimos años de vida? Y yo me pongo a pensar cuando dicen eso las personas. Y yo me pregunto, y veo sus vidas y digo... ¿Dios no ha estado en tu vida todos estos años? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué tienes que preocuparte por los años que vienen? ¿O acaso Dios se termina el contrato a los sesenta... ¿O a los 55 o a los 70? Si Dios nos ha otorgado su gracia por un X número de años, ¿te vas a angustiar por los últimos 10, 15 o 20 años que a lo mejor ni llegan? Eso no funciona así. Mira, Dios nos ha librado a ti y a mí de grandes tribulaciones. ¿Y sabes qué? Las... Pruebas presentes son solamente piquetes de pulga. ¿Lo escuchaste? Es un piquetito. ¿Saben quién fue Sir Francis Drake? Fue un navegante inglés, creo que de por, no, no sé si recuerdo por 1700 o 1800 por ahí. Si alguien tiene el dato, 1700, verdad? Gracias, Charlie. 1700. Sir Francis Drake. Después de haber navegado y explorado alrededor del mundo en barco y, y no tenían GPS, no tenían celular, no tenían a ver dónde estoy, no tenían iPad, no tenían muchas cosas que hoy tenemos, navegaron alrededor del mundo seguramente, llegó al río Támesis. Y cuando pasó por un, un, un, un, un, un, un brazo del río Támesis, empezó una gran tormenta que amenazaba su barco. Sabes cuál fue la respuesta de, de, de este comandante, decir Francis Drake, y lo puedes leer en la historia ahí. Dijo: ¿Cómo darle la vuelta al mundo con seguridad para luego ahogarse en una zanja? Nunca. Mira, tú y yo tenemos que decir eso mismo con esa misma determinación. Mira, yo, yo no no sé qué edad tengas, pero puedes tener. 12 años Puedes tener 80 años No sé los años que tengas Pero sabes que tú No debes de dejarle al diablo Nada Que venga una tormentita Que quiera hundir tu barco Sabes que Yo he pasado por esto Y mi Dios Con su brazo poderoso Me ha sacado Yo nunca voy a ceder Yo nunca voy a caer Yo no me voy a hundir Yo no me voy a hundir Mira, Dios nos ha sostenido en grandes tribulaciones y no vamos a ser abatidos por pruebas que son comunes a todos los hombres porque nuestro Dios está arriba de cualquier cosa. Está arriba de los hombres. Mira, si un hombre de energía y carácter se toma la molestia de completar una obra, ¿cuántos de aquí hay? ¿Cuántos hombres dicen yo lo que empecé lo termino? Gracias por su honestidad Y gracias también por la honestidad de los otros que no levantaron su mano Pero tú debes de ser un hombre que dices Yo empiezo esto y lo termino Y no lo dejo a medias Y mira Dios también me está hablando a mí ¿eh? Yo soy el primero aquí así que no creas que yo soy la estrellita marinera No Si un hombre de carácter O sea puede decir Yo empiezo esto y lo termino Cuanto más el Señor Nuestro Dios Cuando Él toma algo a su cargo Él dice, la obra que yo comienzo, la voy a completar. Entonces, si Dios ha estado trabajando en tu vida, si Dios te ha estado rescatando de cosas, si Dios te está sacando y tú tienes la confianza de dejar tus tiempos en su mano, Él va a terminar la obra que comenzó en ti, Él la va a terminar. Y en esa confianza debes de vivir, que Él va a completar. Lo que Él empezó en tu vida No importa si tienes 5 segundos de haber recibido al Señor O tengas 80 años de haber recibido al Señor Él va a completar la obra que empezó en ti Para su gloria Porque Él no cambia En tus manos están mis tiempos El fin de mis tiempos va a ser glorioso ¿No te da gusto eso? Yo, yo quiero animarte Y mira, yo le voy a pedir a la alabanza que, que ahorita que termine, pase y volvamos a cantar. Oh, eh, oh, y de veras, o sea, le brinques y apachurres al diablo. Por tu vida y por México. Porque el fin, lo que el Señor ha empezado, lo va a terminar. Mira, si tus tiempos están en tu propia mano, va a ser un fracaso. Pero puesto que están en su mano... No va a fallar nuestro Dios Y sabes que como no va a fallar nuestro Dios Yo tampoco voy a fallar ¿Entiendes eso? Si Él no falla, yo no fallo El chiste es que mis tiempos estén en su mano Y no le dé una ayudadita a Dios La mano de Dios asegura el éxito A todo lo largo del trayecto de tu vida Por eso hay veces que Yo he escuchado a mucha gente que dice Oh, si yo hubiera conocido al Señor antes Pues sí, pues, desgraciadamente No lo conociste antes Pero ahora ya lo conoces Entonces quiere decir que lo que viene para adelante ¡Wow! Va a ser glorioso Va a ser glorioso. Señor, mis tiempos están en tus manos. La mano de Dios asegura el éxito a todo lo largo del trayecto. En aquel día cuando estemos delante de Él y nos pasen la película de alta definición de nuestra vida. En pantalla de LED, si sí, no sé qué tanto, celestial. Cuando nos pasen la película de nuestra vida... Vamos ahí a ver todas las escenas con un ojo cuadrado, sorprendidos. Y vamos a ver cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta ternura y cuánto cuidado nos fueron dados durante nuestra vida. ¿Te gusta eso? Lo que pasa es que a veces estamos tan cegados en las cosas diarias que no podemos ver los grandes milagros. De Dios. Una vez que nuestro asunto está en la mano de Dios. Escúchame, escúchame bien y grábate esto así, cincélalo en tu en tu, en tu, tu cerebro así, ¡chum chum cincélalo! Una vez que un asunto está en la mano de Dios, nunca es abandonado ni olvidado, sino que es completado hasta su fin. Por lo tanto, Entre unos y otros Aliéntense diciendo En su mano están mis tiempos Adopta esta frase Como una frase de oro en tu vida Guarda esta verdad en tu mente Deja que se quede en tu, en tu boca como, como el dulce más delicioso Como la miel más deliciosa Y que se deshaga Y que se disuelva todo Y forme parte de tu naturaleza El tener esa confianza En que en tus manos están mis tiempos Si no puedes encontrar trabajo, en tus manos están mis tiempos. Si estoy en una enfermedad, en tus manos están mis tiempos. Si estoy en necesidad, o sea, oh, oh tu, Dios, tú sabes mi problema, en tus manos están mis tiempos. Joven, si, si, si estás empezando un negocio y a lo mejor estás fracasando en tu negocio y ves que tú estás derrumbando, gloríate y di, Señor, en tus manos están mis tiempos. Esta pequeña frase eh, Produce en mi mente y, y Produce un himno Produce, produce flores pro, Produce capullos pro, Produce cosas bellas en tu vida Es tan poquitas las palabras en tus, manos, en tus manos están mis tiempos Pero poderoso es su sentido ¿Y sabes qué? Lleno de descanso ¿Escuchaste eso? Lleno de descanso ¿Puedes descansar en esas palabras? ¿En tus manos están mis tiempos? Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Todas las cosas les ayudan para bien En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos Mira, yo te invito a que cierres los ojos Y voy a leer por último, parafraseando el Salmo 31 para que te lo lleves bien profundo en tu vida hoy empieza a decirle al Señor, empieza a orar ahí en tu lugar, y empieza a decir, en tus manos están mis tiempos, en tus manos Señor Señor yo entrego mi vida a ti Señor, Padre yo entrego esto y lo otro, y empieza a decir, todas esas cosas que han estado causando angustia todas esas cosas que han estado causando preocupación, eh, angustia en tu corazón, tal vez tienes necesidad eh, de, de, de, de ser amado, de ser amada, sí, tal vez son, han pasado cosas terribles en tu vida, pero hoy es el tiempo en el cual el Señor te está diciendo, eh, eh, Déjame tus tiempos en mis manos Suéltalo Suéltamelo Dice el Señor Suéltalo Dice en ti oh Señor me he refugiado En ti Señor me he refugiado Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Señor, gracias. Porque es por amor de ti, Señor. De tu nombre que tú me guías y me encaminas. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor,